101.4, Tele-Elch, Radio Marca. Saludos cordiales, son las 9 en punto de la mañana, tenemos 11 grados y medio de temperatura en nuestra estación metodológica de Tele-Elch y bienvenidos al programa La Glorieta, un día después de las elecciones generales del 10M. ...han dejado estas elecciones un claro mensaje a los líderes políticos... ...deben entenderse para formar gobierno y mejorar este país... ...hace mucha falta... ...el Che necesita al igual que el resto de las ciudades españolas... ...que se invierta más en obra pública... ...para mejorar el empleo... ...que haya un empleo de calidad... ...mejorar los trenes de cercanías, que es una vergüenza... ...siguen siendo tercermundistas... ...que los accesos mejoren en este municipio... ...necesitamos un pacto de Estado en educación... ...garantizar la sanidad pública, las pensiones... ...reducir el odio, arreglar el grave problema territorial... ...acabar con la economía sumergida... ...garantizar en definitiva el bienestar social... ...de un país que sigue bloqueado... ...la repetición de elecciones ha servido para radicalizar más... ...el panorama político y hacer más visible las dos Españas. Se ha conformado un Congreso más fragmentado. El PSOE debe dejar los cálculos partidistas a un lado y pensar en el país para responder a sus necesidades y paliar los efectos de la recesión económica y combatir con más fuerza los acuerdos comerciales internacionales que siguen perjudicando a nuestras exportaciones. En el Che lo han escuchado ustedes. El electorado ha acudido a votar. ...la derecha ha obtenido mejores resultados... ...el PSOE ha sido la lista más votada... ...pero ha perdido votos respecto a abril... ...y Ciudadanos se ha hundido... ...el PSOE ha conseguido algo más de 34.500 votos... ...casi 3.000 menos que en abril... ...el PP ha obtenido 29.300... ...más de los 24.000... ...que obtuvo en abril... ...y Vox se ha disparado... ...con casi 25.000 frente a los 16.000 de abril, mientras que Ciudadanos se ha quedado en el 8%, con casi 10.000 votos de los más de 25.000 que obtuvo en abril. Un fiel reflejo de lo que ha pasado en todas las comunidades autónomas, del fracaso de Ciudadanos, del crecimiento de Vox de la pérdida de escaños de los socialistas y unidas Podemos, hablaremos en este programa La Glorieta con el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Miguel Hernández, Enrique Conejero. Eso será a las 10 menos cuarto de esta mañana y también tenemos previsto entrevistar al portavoz de Ciudadanos, Eduardo García Ontiveros, a las 10 y media de la mañana. Pero antes hablaremos de la muerte y el morir y de la ley de la dependencia, sin no olvidar la tertulia de deportiva, que llegará a las 10 de la mañana y con buenas noticias, Elche ha conseguido una muy buena victoria. TeleElche Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Estás escuchando La Glorieta con Rosemary Alonso. Pues lo hemos dicho, analizaremos estos resultados electorales con más detalle a las 10 menos cuarto. Pero antes, siempre tenemos que comenzar con buena música y en la sección de canciones de cine hemos escogido la banda sonora de la película de Visconti, El gato pardo, una adaptación de la gran novela de Tomás y de Lampedusa, donde retrató de forma brillante los orígenes de la Sicilia moderna y de la decadencia y muerte de la aristocracia de Sicilia, donde la escena del baile es el clímax de la buena vida. ¿Recuerdan esa melodía?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 Pues este es el vals que ponemos de gato pardo a los líderes políticos después de las elecciones de ayer... ...para que bailen y conformen el próximo gobierno, porque España debe salir ya de ese bloqueo político. Y en los clásicos de jazz les mostramos ahora la versión del saxofonista de jazz español... Pedro Iturralde, catedrático del Conservatorio de Música de Madrid. Escuchamos su versión de la famosa canción de Mecano, Hoy no me puedo levantar. Y en la sección de la poesía hecha música, volvemos a escoger al gran Federico García Lorca, 82 años después de su fusilamiento. Su obra sigue creciendo en fama por la fascinación que despierta Lorca, además de aparecer este año en el examen de selectividad, es un poeta muy atractivo para la música. Por eso, cantautores de la calle del leonar Coin dedicaron esta canción al poeta, al incluir el poema pequeño Valls Vianés, que aparece en poeta Nueva York en su repertorio Vienna, there's, there's a shoulder where, there's a there's a tree where the dogs go to that damn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 Some hallway where love's never been On our bed where the moon has been sweating In a cry filled with footsteps and sand I, I, I, I Take this waltz, take this waltz Take its broken waste in your hand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 this wall this wall this wall this wall with its very old the photographs there in the moss, and I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross, and you'll carry me down on your dancing, to the pools that you lift on your wrists. Están escuchando La Glorieta. 101.4 Telehealth Radio Marca. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama, ¿por no invertir en un buen colchón?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 Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche La Glorieta con Rosmar y Alonso Y seguimos con la siguiente sección musical dedicada siempre a la estación de otoño, escogemos la canción noviembre que la cantante Bilbaína la bien querida dedicó a este mes 1.4 tele Radio Marca. Estás escuchando La Glorieta, con Rosemary Alonso. Cuando pasan 23 minutos de las 9 de la mañana y después de darles los resultados de las elecciones, de cómo se ha votado aquí en Elche, y a la espera de poder hablar de esos resultados y analizarlos con los principales protagonistas, vamos a hablar de... El, ...la plataforma de la Ley de la Dependencia... ...porque tenemos con nosotros a la presidenta de esta plataforma... ...Rosario Rívez, la plataforma sigue movilizándose... ...para reclamar a los gobiernos que cumplan con sus compromisos... ...y las inversiones prometidas, con motivo de la repetición... ...de elecciones generales, esta plataforma hizo público... ...el viernes, un comunicado para exigir... ...al futuro gobierno que se conforme tras las elecciones del 10-N... ...que priorice en sus políticas la atención a las personas más vulnerables de la sociedad. Rosario Ribes, muy buenos días. Hola, muy buenos días. La prioridad de esta plataforma pasa por acabar con las listas de espera... ...y que se publiquen parte de los datos de esas o lo, las listas de espera en los ayuntamientos... Pues, hombre, la prioridad de la plataforma desde sus inicios es que la, la ley de dependencia se cumpla como está en la ley. Es decir, eh, que llegue a los a las personas que lo necesitan en el plazo lógico, que son seis meses de resolución. Eh, por supuesto, eh, desde que han habido tantos recortes, Eh, ...ha sido luchar en contra de estos recortes en la ley, un, una ley tan necesaria para tantas personas... ...que en su día a día pues tienen tantas dificultades pues para, para, para llevar una vida un, mínimamente eh, digna... Pues, ...por todas las dificultades que tienen de, de movilidad, de integración en la sociedad y de atención. Es decir, es una ley que es fundamental, entonces... ...pues ante todos los recortes... ...las plataformas hemos estado ahí. Eh, ante estas elecciones... Eh, ...nos planteábamos que, que ojalá saliera... ...un gobierno progresista de verdad... ...y que, que, que pusiera ahí... ...pues las inversiones que se han estado recortando... ...que yo creo y creemos en la coordinadora de las plataformas... ...que por cierto nos reunimos este sábado en Valencia... Y, y, bueno, pues decidimos de exigir que, que se invierta más en, en la atención a las personas dependientes, puesto que, que, como he dicho antes, es una población muy vulnerable y muy necesitada. Y luego que también puede revertir en, en que haya también de rebote pues, puestos de trabajo. Claro. Es decir, pero lo fundamental es que las personas dependientes sean atendidos. Pero... Y que la ley, pues, que, que, que les llegue lo antes posible. Pero, Entonces, claro... Rosario, me llama la atención porque usted ha dicho eh, esperemos que salga un gobierno progresista. ¿Qué pasa con la plataforma? Eh, ¿Es que ustedes ver... exigen un gobierno progresista porque son de izquierdas? ¿O es que la ley ver... de la dependencia necesita de la izquierda para que se cumpla correctamente porque consideran que la derecha no va a cumplir? ¿Me puede usted explicar pues... este tema? o sea, si no... Re... Si no... Miramos toda la historia desde que salió la ley de dependencia. Nuestra comunidad valenciana ha sido la peor que ha puesto en marcha esta ley, la que más ha conseguido que falleciera gente sin que le llegara la ley, la que nos puso los copagos y le rebajó a la gente, que, que tenía una necesidad importante hasta dejarla en 20 euros de una prestación. Es decir, eh, la cantidad de copagos, de incompatibilidades, o sea, es que hizo de la ley una barbaridad, una barbaridad. Pero me está diciendo pues que hay otra... No tenía intención ni voluntad por esta ley. Me está diciendo que hay otras comunidades autónomas que sí han aplicado correctamente la ley de la dependencia y que la resolución no tarda los meses que tarda eh, la Comunidad Valenciana y que las ayudas llegan finalmente. A ver, han habido comunidades que han estado muy bien implantada la ley. Eh, eh, yo Nosotros conocemos mucho más la realidad de la comunidad valenciana, lo cierto, lo cierto es que a nivel estatal cuando salió Rajoy a los pocos meses implantó un decreto que le dio un hachazo a la ley total, es decir, eh, rebajó las prestaciones, rebajó, o sea, aumentó el tiempo en, resol en resolver, eso quiere decir que ese aumento de tiempo era claramente que mucha gente mayor iba a, iba a fallecer sin adquirir ese derecho, porque eso es así. Entonces, es así porque la, todas las leyes tienen seis meses para resolver y ellos implantaron en el decreto dos años para resolver única y exclusivamente la ley de dependencia. Pues ya ¿Qué que quiere usted... decir eso? Que es un gobierno que no es afín a esa vale. ley. Pues ya que usted eh, sabe de la comunidad valenciana eh, pues háblenos de estos más de cuatro años que lleva el gobierno del botánico un gobierno progresista intentando aplicar la ley de la dependencia la ha aplicado este gobierno progresista en la comunidad valenciana de forma correcta durante estos más de cuatro años que lleva gobernando a ver como ya decíamos en el decreto o sea eh, o sea, en el decreto perdón en el escrito que hicimos ante las elecciones eh, valoramos por una parte el avance que han dado en muchas cosas, han desarrollado el decreto salido en 2017, en junio del 2017, donde hace un desarrollo de todos los recursos eh, que se tiene la ley, se quitan las incompatibilidades y demás, cosa que eso no se había hecho hasta este momento y que desde luego es un buen decreto para la comunidad valenciana y para las, las personas dependientes que hay en la comunidad valenciana. Pero pero es un lastre que tenemos una, un problema de financiación que nosotros estamos continuamente exigiéndole a la consellería que se acabe la lista de espera, que se recorte el tiempo de espera, pero claro, la consellería pues, tiene un presupuesto, tiene siempre también el hándicap que siempre nos plantea, que nosotros también somos conscientes de ello, de que el presupuesto a nivel estatal de la de, de la dependencia pues es mínimo. Hoy en día podemos decir que, que la ley de dependencia aquí en la Comunidad Valenciana prácticamente la sostiene el Gobierno valenciano, con un 83% o un 84% que aporta, cuando tenía que ser un 50% del Estado. Pero claro, eh, eso es un problema grave de, de financiación Queremos o sea, que, que, que están las... ustedes todavía, eh, las listas de espera, háblenos de la situación en Elche. Claro, ¿Cuántos dependientes de... hay y quiénes son, o qué porcentaje es al que le llegan las ayudas sí, y la resolución sí. del expediente es ágil? Eh, ¿En qué situación están los dependientes A en ver, Elche? A eh, cuando entraron este nuevo gobierno del Botanic hace ya dos legislaturas, cinco años casi, habían 52.000 o 56.000 personas, está el porcentaje hay porque como había tanta gente sin registrar, no se sabe ni siquiera con exactitud, pero más de 50.000 personas. La gente, además, mucha gente no solicitaba la ley de dependencia porque decía, total para 20 euros que me van a dar y tanto papeleo, ¿para qué? Eh, se ha conseguido con el Botanic, pues ahora mismo hay una lista de 26.000 personas, que no es poco, es todavía... Eh, vamos, ¿cómo decirlo? Es un agravio a, a, a tanta gente que está esperando que le llegue la ley. Y bueno, pues hay 26.000 personas, hay muchas menos, no quiere decir que eso eh, estemos contentos, no estamos contentos, hay muchas menos, hay que seguir intentando que la ley le llegue a la gente en seis meses y que no se tenga que hacer estas listas. Pero claro, yo no sé si eso, ¿cuándo va a poder ser? Otra cuestión importante, como he dicho antes, es ese decreto, que es un buen decreto, es, yo creo que de lo mejor que hay en ninguna comunidad, porque desarrolla los, los recursos de la promoción de la autonomía, quita todas las incompatibilidades, desarrolla el asistente personal, regularizándonos. Es decir, Pero ese es decreto, decreto agiliza la resolución de expedientes, porque en estos momentos si sí hay un dependiente en Elche, ¿cuánto tiene que esperar para que le llegue la ayuda? Pues y, y, y ver, los trámites mucho, siguen siendo igual de farragosos, mucho tiempo. Y, y me, los trámites siguen tiempo. siendo y Rosario, los trámites siguen siendo igual de farragosos que antes, ¿cuántos papeles hay que entregar? A ver, papeles siempre en la administración hay que hacer muchísimos. <ríe> Yo lo que sí que digo es que a ver, eh, ahora hay una plataforma porque se ha cambiado también la manera de de, de de funcionar en el registro de la entrada de los dependientes y demás. Se ha agilizado en cierta medida en bastante. yo Ahora recaen bastante en los ayuntamientos. En ese sentido yo creo que es positivo. El problema yo creo que es un, un problema económico de financiación. Aquí hay que poner más dinero para que todo esto se estabilice. No es lógico que hoy todavía se tarden alrededor de, de dos años en, en que te llegue un, un recurso. Nosotros, por ejemplo, que mi hijo le han dado el asistente personal, se lo han concedido ahora gracias a ese decreto que estaba diciendo yo de 2017, que se ha regulado la figura del asistente personal. Se han concedido en este año 21 asistentes personales de la Comunidad Valenciana. Pero claro, ahora tenemos el problema de que no actualizan el pago. Nosotros tenemos la persona contratada al asistente personal y tenemos que estar poniendo mucho dinero de nuestro bolsillo, que no sé hasta cuándo vamos a poder, para hacer frente a eso. Uh -huh. La consellería no puede ponernos entre las espada y la pared. Vale. Ha de pagar con más agilidad. Aquí tiene que llegar la dependencia con más agilidad. si uh -huh. uh -huh. nosotros Usta. las plataformas pues estamos ahí claro. por pues, luchando también para que este gobierno lo ponga uh -huh. nosotros... No perdonamos a este gobierno de que de que no me, de que no acabe con todos los problemas de la ley entendemos sí. que tiene un problema de financiación entender entendimos en su momento que nos plantearon que habría un problema estructural de atención a la dependencia que no tenía gente ni en la consellería prácticamente ni a nivel de ayuntamientos sí. para hacer frente a todo el volumen de trabajo que había puesto que el partido que salía había descafinado, de alguna manera abandonado eh, todas las necesidades de esa consellería a nivel de personal y, y de instrumentos, como por ejemplo la informática eh, y demás, para que todo esto se mejorara. Entonces, uh -huh. hoy se en día sabemos que se necesita que a este nivel, nivel no. ha mejorado, pero hay que seguir mejorando, no podemos conformarnos, no nos conformamos. Por eso mismo, las movilizaciones eh, van a continuar porque ustedes solamente en campaña electoral han aprovechado las elecciones para decir a los gobiernos, al futuro gobierno que salga de estos resultados que, por favor, inviertan en eh, la correcta aplicación de la ley de la dependencia de las comunidades autónomas, pero las movilizaciones las descartan, seguirán no, pues, saliendo a la no, calle. No, de ninguna manera, de hecho, el... el... El sábado precisamente hicimos una reunión pues para, de alguna manera, también tomar nuestra medida Tenemos también la celebración del décimo tercer aniversario de, de la aprobación de la ley, que es el 14 de diciembre, que precisamente, y te lo digo a la primera persona a nivel de los medios de comunicación, vamos a hacer, a, todas las, de todo el país valenciano, que va a ser la celebración de este 13 aniversario aquí en Elche, que otras veces se han hecho en otras ciudades, y este año lo vamos a, a organizar aquí, eh, nosotros como plataforma de Elche, y con el apoyo de la coordinadora de las plataformas del país valenciano. Muy bien. pues o sea, Y nuestra nuestra nuestro trabajo, pues es, o sea, nuestro acometido ha sido exigir que la ley se cumpla, que estuvieran los gobiernos que estuvieran este gobierno también se lo hemos exigido. Es cierto que nos ha dado voz a nivel de consellería y hemos podido trabajar y aportar directamente en reuniones sin, el, sin dejar de públicamente también pues hacer públicas nuestras reivindicaciones en distintos actos. Pues muchísimas gracias Rosario Rives, presidenta de la Plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia, por explicarnos la situación en que se encuentran y por anunciarnos ya que habrá esa cumbre de dependencia el próximo 14 de diciembre aquí en Elche con motivo de la celebración de los 13 años de historia de esta de estas plataformas en la Comunidad Valenciana que reivindican pues dignidad para los dependientes. Pues muchas gracias a vosotros Mari por haceros eco de estas problemáticas y esperemos que verdaderamente se haga gobierno pronto y que se haga un gobierno como os decía en el comunicado sensible a esta problemática Muchísimas Por supuesto, gracias. que se dejen de tonterías y que se pongan gracias, a trabajar. Gracias, gracias, gracias Rosario gracias. Vives. <risa> 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Estás escuchando La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues seguimos con más entrevistas, lo hemos dicho al principio del programa La Glorieta. Tenemos con nosotros ya en los estudios de Tele Elche en Radiomarca al profesor y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Miguel Hernández, Enrique Conejero, quien además es director del Grupo de Investigación de Democracia y Buen Gobierno de esta institución académica. Muy buenos días, Enrique. Hola, eh, tenemos mucho, mucho que analizar. Si le parece, vamos por partes. Valoración de lo que ha ocurrido en el país y de cómo se ha votado en el CHEM. Bueno, concretamente creo que estamos en una situación mucho peor que el 28 de abril. Es algo previsible, ¿no? Nosotros en nuestro grupo de investigación ya habíamos anticipado este escenario. Eh, creo que la gobernabilidad eh, que vamos a tener a partir de ahora está mucho más frágil que la que se podía haber alcanzado a partir del 28 de abril eh, y por tanto, bueno, lo que sí podemos constatar que este escenario multipartidista ha llegado para quedarse que le, la concentración en el partidismo ya no va a ser lo que era antes. Ya esto era un hecho que habíamos constatado en las anteriores elecciones, pero ya ahora es un hecho consumado. no Yo creo que ya pensar en que volveremos a, a mayorías absolutas o concentración entre Pepe y PSOE, eso ya se ha acabado. Por tanto, lo que queda ahora es que todos los partidos saben que tienen que pactar. Pactar, aunque sean con diferentes, ya sea de tu mismo espectro ideológico o del contrario. Esto es una realidad que creo que se va a imponer sí o sí y felicitar sobre todo a la ciudadanía. Yo creo que el que estado el que estado a las duras y las maduras son los ciudadanos porque hemos exigido una nueva con, consulta electoral en una situación mucho más difícil. Han participado porque un 71% de, de participación es un éxito para el entorno en el que estábamos y ahora los que tienen que ponerse a la altura de los ciudadanos son los políticos. Yo creo que esta es la realidad de ahora. En Elche ha pasado lo mismo. Es, eh, hemos eh, funcionado igual que el resto de españoles. Eh, no somos una isla. Quizá, bueno, tendremos tiempo de analizar eh, si, qué, qué está ocurriendo con Vox, porque las provincias de Alicante y Valencia, junto a Murcia y Madrid, poco más, son las únicas que han, que han dado muchos votos a Vox. Lo cierto es que en Elche, vamos por partes, el porcentaje de participación ha sido el 71%, un poco más bajo, era previsible, que en abril que fue del 76%. ¿Esto a quién ha beneficiado? Yo creo que la abstención ha perjudicado a, a todo el mundo por igual, porque en realidad, eh, pero es, es verdad que en, en bloques ha perjudicado un poco más a la izquierda también era previsible porque si el gobierno los posibles aliados en el 28 de abril no se han puesto de acuerdo y han fallado en su proceso de pactos, pues obvio que habría un descontento de esos ciudadanos o potenciales votantes de la izquierda, que ha sido más leve de lo que se podía prever y por tanto los que están más movilizados, que eran los votantes de derecha, pues así lo han hecho, pero también como están divididos pues tampoco han obtenido los resultados esperados. Yo creo que el escenario con la participación ha perjudicado y Elche es un reflejo de España, porque en realidad los resultados en Elche son casi calcados a los casi resultados calcados. nacionales. Podemos decir que a veces se decía que Aragón es nuestro Ohio, como decía, uh -huh. eh pues Elche ahora puede ser que es nuestro Ohio, ¿no? Porque hemos calcado casi los resultados sí. a nivel nacional. Los mismos titulares salen, un ciudadano se ha hundido, uh -huh. Vox eh, ha salido reforzado, el PSOE ha bajado. Porque ha bajado 3.000 votos en él. Sí, CEP. sí, sí. Ha bajado en toda España. Creo que son 700.000 votos. Eh, y esto es, puesto los ciudadanos que, que han entendido que, bueno, no haberse puesto de acuerdo es una, una, una un, un acto había fallido de la izquierda. hay que castigar, ¿no? Y algunos se quedaron en casa, que yo creo que eso es la... La, la, la bajada de votos de, de Partido Socialista y de Unidas Podemos y, y la derecha, bueno, se ha movilizado, ha cambiado la concentración entre bloques, pero tampoco ha tenido los resultados esperados. Claro, el electorado le ha, de izquierdas le ha un tirón de oreja a Pedro Sánchez. Sí, ¿Es sí. el líder que necesita el PSOE en estos momentos? Es el que tiene. <risa> o que tiene no tiene no otro no tiene otro y por desgracia tenemos las costumbres en los partidos políticos que los líderes intentan eh, intentan de alguna manera laminar a la, a la oposición interna en cada partido así lo ha hecho Pedro Sánchez así lo ha hecho Pablo iglesias y lo ha hecho Pablo casado cuando llegó aunque ha rectificado en estas elecciones y por, y por desgracia la contestación interna en los partidos es muy débil y esto ha provocado por ejemplo que esa repetición electoral que los que estamos fuera de los partidos la veíamos como una muy arriesgada pues se ha consumado pues la estrategia fallida no o sea, veíamos, eh, el Partido Socialista y Pedro Sánchez querían apelar a una mayoría más sólida, a tener las mejores condiciones para negociar a partir de, de hoy del de, de, de 11 de noviembre y yo creo que está en peores condiciones para para hacerlo aunque es el único líder posible que puede conformar gobierno pero con los mimbres que tiene le va a costar mucho, primero Llegará un gobierno que yo creo que que lo, que lo lograrán, pero después va a ser un gobierno muy frágil en este entorno. Luego hablaremos de cómo, sí. de cómo llegar al gobierno, eh, porque eh, los mm. líderes políticos después de las elecciones, de los resultados ya con el 90 y pico por ciento de lo escrutado, ya hablaron. Y Pablo Casado dijo mm. lo que estás diciendo, que la pelota está sobre el tejado de Pedro Sánchez. Es a él a quien le toca mover ficha y conformar gobierno. Y Pablo Iglesias, hablando ahora de la izquierda, luego pasaremos a hablar de la derecha, eh, resultó, no sé si eufórico, cuando lo primero que dijo es vale, tiendo la mano, pero el gobierno de coalición está ahí o sea, tanto insiste, tanto, tanto afán tiene Podemos de ser un gobierno de coalición él tocaba anoche a Pablo Iglesias decir gobierno de coalición eh, estaba eufórico porque había conseguido que Errejón eh, anularlo evidentemente Errejón poco daño le ha hecho a Unidas Podemos con tres escaños? Bueno, yo creo que la estrategia de, de Podemos desde las últimas elecciones del 28 de abril ha sido, pues, esa cuota que tiene que ha ido disminuyendo drásticamente desde el año 2015 usarla para llegar al gobierno y ahí está, emperrado ¿Qué? ¿Qué en quiere? esa en esa filosofía y yo creo que ahora eh, la tiene mejor porque, aunque tenga menos escaños ha bajado a 35 de 42 que tenía pues, eh, eso está tan débil que no le queda otro remedio que... O pantar o pantar Es que yo creo que ya en estos momentos que lleguen los gobiernos de coalición, aunque no te convengan con un interés particular del partido, no te queda otro que, que llegar. Y yo creo que eso es lo que tiene en la cabeza, sobre todo para reforzar su liderazgo, porque si no está en el gobierno y queda fuera del parlamento con apoyos puntuales, pues ya sabemos qué pasa cuando se apoya a un partido de gobierno, que pierdes votos. Vale, pues vamos a hablar de pactos. ¿Qué va a pasar? Porque Pablo Casado dijo que la pelota estaba sobre el tejado, pero habló de que él tenía una alternativa. ¿Tiene alternativa el Partido Popular? La única alternativa no. es eh, abstenerse y dejar que el PSOE gobierne. No, o, no. ¿O lo tiene peor porque Vox, eh, su sí. extrema derecha, ha crecido y se ha reforzado? Sí, yo creo que la competición con Ciudadanos era mejor para Partido Popular Y ahora le ha salido un competidor mucho más potente porque todo el discurso que pueda hacer el PP vos lo haré más duro. Más duro y en términos que pueden hacer parecer a, a nuestra parlamentario o antisistema. no Porque se pueden permitir ese lujo porque no gobiernan. Y por tanto, es una mala noticia para el PP. Porque una de las estrategias fundamentales del Partido Popular era intentar concentrar el voto de la, de la derecha en el Partido Popular. Y lo que han conseguido solamente es un, ...un leve repunte... ...porque es el segundo peor resultado de su historia... Mm. Por, ...y pisando de los talones... ...un nuevo partido que se puede asimilar... ...a la nueva derecha populista que hay en Europa... ...Véase en Marine Le Pen en Francia... ...Salvini en Italia... orbán en Hungría... Eh, eh, ...en Austria... ...y por tanto comiéndole los talones... ...y pisándole el discurso al Partido Popular... ...yo creo que el Partido Popular... ...tiene que ver ahora qué estrategia seguir... ...mirando más a la derecha... Que, a, que al gobierno que se pueda conformar. ¿Pero a Vox qué le puede pasar? ¿Le puede pasar como a Ciudadanos? Porque ha obtenido 52 escaños. Ciudadanos, recordamos, que obtuvo más en, en abril. Y fíjate, eh, meses después, ha caído a 10 escaños. O sea, ha desaparecido. Casi sea un, bueno casi ha desaparecido, Ciudadanos. Sí, pero la... la, la, ¿Qué, la... ¿Qué puede pasar con Vox? ¿Puede creo... seguir avanzando yo en esta España? Yo creo que Vox lo tiene difícil para seguir subiendo. Todo depende de lo que haga el Partido Popular, obviamente, porque el Partido Popular gobierna, gobierna en comunidades autónomas, gobiernan ayuntamientos importantes, y por tanto Vox, como es una fuerza extra, eh, parlamentaria, porque que da apoyo solamente a gobiernos, eh, tiene más fácil hacer oposición, uh -huh. mucho más fácil. Por tanto, su discurso en un entorno que viene de desaceleración económica, de eh, en un entorno que va a ser complejo, pues el discurso fácil de... Podemos conseguir, pues vamos a restituir la, el centralismo, vamos, que los inmigrantes no venden ese discurso que a veces no parece de sí, de otra época, mm -hmm. pero que a veces casa y conecta con una parte de la ciudadanía que en este entorno de incertidumbre se siente el miedo siempre se apodera. Abascal lo dijo ayer en, la, en el discurso que iban a recurrir las leyes esas progresistas en el Tribunal Constitucional. Bueno, pero eso es un acto más simbólico. Pues tú puedes recurrirla, pero sabemos que tienen poca probabilidad de prosperar. Pero es un recurso simbólico. Estoy aquí, estoy haciendo oposición, soy una oposición dura, uh -huh. nunca pactaré con la izquierda. por claro, Ponen una tesitura uh -huh. mucho más difícil al Partido Popular, porque se pide uh -huh. ahora que el Partido Popular a una abstención técnica. Pero tal, no podrá. No podrá, porque si no... Eh, el Pierden, Vox, más, ¿no? Claro, el Vox le, le va a comer el terreno a la estrategia de oposición. ¿Cómo estamos? Más radicalizados. No. ¿Es verdad que estas elecciones han dejado por una irresponsabilidad descomunal, como decía Íñigo Errejón de Pedro Sánchez, eh, a las dos Españas? Sí, yo creo que ha sido una falta de, de altura de miras. Yo creo que era sí o sí, había que haber conformado gobierno, eh, ya sea minoría o ya sea de coalición, y no haber... Eh, convocados estas elecciones en un entorno que sabíamos que iba a ser complejo, de más incertidumbre económica después de la sentencia del proceso, que sabíamos que iba a ser más complejo su, el, el post-sentencia, y por tanto los resultados iban a ser peores, y así lo ha sido, y un, un Parlamento mucho más fragmentado, casi 12 partidos en el Parlamento, y por tanto, dependiendo de los partidos independientes catalanes, Y yo creo que esto ha sido, en estos momentos, un error, un error de estrategia y que lo vamos a pagar todos los españoles. Bien, pues, eh, ¿qué ha pasado con Ciudadanos? Bueno, yo creo que Ciudadanos viene pagando la estrategia electoral de Ciudadanos de las anteriores elecciones. Yo creo que, aunque le funcionó coyunturalmente en las elecciones pasadas del 28 de abril para obtener un buen resultado, pues sí condicionó su estrategia futura, que es la idea de Ciudadanos de mantenerse como partido bisagra o ser un centro liberal que permitiera pues, apoyar gobiernos de un color y de otro en función de cada momento político, pues esta estrategia, que fue la que le dio razón de ser a Ciudadanos, pues evidentemente la cambiaron por intentar ser el primer partido del centro derecha. Y yo creo que a partir de ese momento y esa estrategia, cuando podían haber conformado o al menos apoyado un gobierno eh, de Pedro Sánchez con 180 diputados y condicionar la política del gobierno de Pedro Sánchez, pues yo creo que esa estrategia no les ha funcionado. Y a partir de ese momento, pues Ciudadanos ha entrado en una deriva de muchos de sus fundadores o dirigentes importantes han abandonado el partido y esa estrategia lo ha llevado a este descalabro de Ciudadanos en estas elecciones, ¿no? Yo creo que, bueno, la caída ha sido muy significativa y, por tanto, está en un proceso de hundimiento que, si no eh, reorienta su estrategia, pues yo creo que lo van a pasar muy mal. Eh, lo que ayer vimos a Rivera pa parecía que quería... que es ...se le pedía que dimitiera por estos malos resultados... ...él asumió los malos resultados... ...pero no hablo de dimitir... ...sino todo al, todo lo contrario... ...porque eso de convocar un Congreso extraordinario... ...convocar a, a la, al Comité Ejecutivo... ...es como decir rescátenme ustedes... ...porque yo no me voy a ir. Sí, yo creo que todos pensábamos cuando salió anoche... ...que iba a dimitir, ¿no? Que yo creo que era lo que tocaba... ¿no? Sí. ...unos resultados tan malos en una, un nuevo partido... ...que venía con vocación de regenerar la política... Pues no puede usar los mismos tics que los anteriores partidos no de intentar echar el balón fuera llevar todo a un congreso extraordinario que sabemos que están medio controlados ah. y por tanto intentar mantenerse en el sillón ¿no? y bueno yo creo que ahí tienen una tesitura los, los militantes de ciudadanos de, de ver cómo reorientan la estrategia del partido porque en estos momento están abocados a la desaparición a hacer un upd un upd nuevamente Efectivamente y todo es por falta de coherencia política eh, Rivera dio muchos bandazos Sí, yo creo que una de las cosas que más castigan los votantes son los giros, los giros sin justificación ¿no? porque si tú naces con una vocación como Ciudadanos para dar estabilidad a los gobiernos en función de coyunturas, en función de la estrategia que puedas tener como partido, eh, sin atarte a ningún bloque, que era la estrategia de Ciudadanos, no puedes de un momento de la noche a la mañana girar hacia un, hacia un bloque sin justificación alguna cuando tus votos garantizan estabilidad. Entonces, eso es romper la razón de ser de Ciudadanos y a partir de ahí una deriva que lo he hasta hoy. Realmente eh, los datos reflejan ¿no? lo que estábamos comentando, la abstención ha perjudicado a la izquierda, a Unidas Podemos que ha bajado en 7 escaños y PSOE que ha bajado en 3 escaños y eh, la desaparición de Ciudadanos, esos votos que parecían que iban que, que podían ser votos reflexivos o gente del centro, más de centro izquierda que de derechas, parece que no, que los votos de Ciudadanos se han nutrido de Vox y del Partido Popular porque los 47 escaños que ha perdido Bo, eh, Ciudadanos se han ido al Partido Popular Y a Vox sí, podemos creo... hacer esa valoración. Bueno, hay que, hay que ver los valoración. resultados postelectorales. Yo creo que algún algunos votantes de Ciudadanos que puedan ser más de centro izquierda pueden haber regresado al PSOE, pero la mayoría, evidentemente, a, los ha captado el Partido Popular, que serían los de centro derecha que, se han, que habían escapado del partido, han vuelto al Partido Popular, pero hay otros votantes de Ciudadanos que ha ido a Vox curiosamente, Entonces, que te, tenía un espectro muy variado, claro. ciudadanos que había que captar, sobre todo el voto de desafecto de la derecha, que ya lo está captando un Vox. voto de desafecto de la derecha, uh -huh. que ahora en estos momentos, lo ha, no solo que lo ha captado, sino que lo ha consolidado, y por tanto ahora es mucho más difícil que Vox se, se, se discregue, porque tiene un voto importante, ya de 50 diputados, uh -huh. tiene capacidad de mantener gobiernos en la Comunidad de Madrid, en Murcia, en Castilla y León, ¿No? ...y por tanto, a partir de este momento... Vox se convierte en un peligro para el propio Partido Popular. Vale. Eh, si esto ha ocurrido, y era lo que decían las encuestas, incluso cualquier persona con dos dedos de frente sabía que si Pedro Sánchez nos llevaba a unas segundas elecciones, iba a haber un enfado monumental del electorado. De alguna forma se tenía que castigar a quien eh, era el responsable de esta situación. ¿Por qué repitió elecciones? ¿Alguien le dijo que iba a conseguir mayoría absoluta? ¿Por qué crees? ¿Realmente no tenía otra opción? Sí, tenía otra opción. Lo que pasa es que en las cúpulas de los partidos a veces se, se encapsulan, ¿no? Están ahí en, un de, en como en una, una cúpula burbuja. de cristal con unos supuestos asesores, los que les, los llamados gurús, que determinados gurús se convierten como eh, en expertos que intentan convencer a jefe de que su visión es la... La adecuada le ponen números le ponen estadística y entonces casi que no jefe usted verá que en las próximas elecciones pues, esto que tenemos pensado va a salir y en vez de pensar en un interés general del país de, de la coyuntura en que estamos en lo, los peligros que se ciernen sobre españa pues que había que conformar independientemente de, de la coyuntura electoral pues no pues estos gurús, por desgracia pues a veces hacen que los líderes pues pues tomen decisiones equivocadas, como se ha visto estas elecciones. Y hemos visto entonces como Pedro Sánchez ha radicalizado más su discurso con lo de Cataluña, que ha sido entonces por intereses partidistas para sumar votos, por lo que hemos visto, y la exhumación de Franco también, porque ha aparecido en campaña electoral. Sí, yo creo que estos dos elementos uh, bueno, la sentencia del proceso iba a caer, porque era en las fechas que iba a salir, y lo de la exhumación de Franco se dilató por temas legales, y por tanto coincidió también con la campaña. Dos elementos que cuando en una campaña electoral se debate sobre sobre seguridad y sobre cohesión territorial, siempre va a favorecer a la derecha. Entonces, obviamente, en campaña electoral el Partido Socialista no le ha quedado más remedio que modular su discurso, que también es un pequeño bandazo a lo que había hecho siempre, eh, hacia el centro del espectro, intentando que los votos de ese centro no se le escaparan. Eh, lo has dicho, estamos peor que antes. Eh, Pedro Sánchez eh, lo tiene peor para pactar. Eh, la cultura del pacto no ha funcionado. Parece que los líderes políticos actuales tienen que cambiar. o tienen o, vamos eh, La cuestión es que el PP está más atado por Vox, por ese refuerzo de Vox. Y en la otra cuestión, los partidos independentistas. Es que ahora Republic Republicana per Cataluña uh -huh. ha caído también en escaños y ha entrado la CUP. Y ha subido Junts per Cat, o sea, Junts per Catalunya. Eh, ¿qué puede pasar si finalmente Pedro Sánchez impacta con, con los independentistas para formar gobierno? Yo creo que Pedro Sánchez ¿Podrá? Pedro Sánchez no, aunque le técnicamente le puedan dar su apoyo a un gobierno por con abstención, por ejemplo, Eh, no se puede no puede descansar la gobernabilidad de España en los partidos independentistas, porque los partidos independentistas, como sabemos, tienen un objetivo claro que va en contra de la identidad territorial y la cohesión territorial. Por tanto, en esos votos no puede descansar. También ellos van a convocar sus elecciones autonómicas. Con ellos no se puede contar. La realidad es que el gobierno que puede salir, que yo creo que, que va a salir, es un gobierno de coalición, de cooperación, cómo se le quiera llamar, más frágil que que podía haberse conformado antes del verano, pero con y, quién son No, bueno, puede ser en segunda vuelta puede ser mayoría simple. Ajá. No Ajá. se falta mayoría absoluta. Lo que pasa es que ese tipo de gobierno claro, minoritario, no más frágil sin apoyos de 176 escaños sólidos, pues es un gobierno que tiene patas cortas, ¿no? claro. Si viene ahora un escenario de desaceleración económica, eh no. Cataluña en el retrovisor, también sin, sin solución a la vista, pues un gobierno que va a tener dificultades para poder gobernar y poder tener apoyos firmes en el Parlamento. Y luego también hemos visto también en estas elecciones como partidos como Teruel existe, han conseguido un escaño, han entrado, hay más fragmentación, Benegá, eh, ¿esto significa que eh, partidos como eh, valencianos o ilícitanos Podrían ahora asomarse a esa ventana electoral bueno yo creo que en esta polarización que ha habido con la identidad con, con cataluña uh -huh. eh, las identidades territoriales pues han, han sacado provecho por primera vez hay eh, una amalgama de partidos regionalistas que, que tienen representaciones de Congreso. eso eh, tenido existe es el ejemplo más claro no creo que con un, no llegan a 20.000 votos tienen un escánño no entonces Eh, quiere esto decir que ahí donde haya posibilidad de concentrar un voto en una identidad regional potente pues tienen posibilidades de representación o sea que el Che podría tener un escaño claro, si llega a tener 20.000 votos consolidados pues ya sabe que puede tener o menos, creo eh, que Teruel existe ha sido con menos votos sí, yo de creo que, que 16.000 o algo así tendría no que verlo <risas> pero bueno, con pocos votos concentrados en una región concreta pues tiene posibilidad de tener representación parlamentaria ¿hacia dónde vamos? ¿hacia dónde vamos? Bueno, vamos a un escenario multipartidista eh, claro donde los gobiernos de coalición tienen que ser una realidad, ya sea intrabloques o ya sea entre bloques. Yo creo que, bueno, eh, estamos en una situación muy compleja para la gubernabilidad de, del país, pero no queda otra que ponerse de acuerdo. Yo creo que la cultura de pactos entre bloques e intrabloques es necesaria porque si no, pues este país que estará en funciones permanentemente. Tenemos que dar la bienvenida a los telespectadores de Teleelch, porque en estos momentos, mm. eh, cuando son las 10 en punto de la mañana, ya hemos conectado con la señal de televisión, y por tanto, esta entrevista no solo se oye por el 101.4, sino también por nuestra señal eh, de Teleelch. Estamos con Enrique Conejero, él es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Miguel Hernández y director del Grupo de Investigación de Democracia y Buen Gobierno. Está analizando los resultados electorales, estamos analizando la política de pactos, lo que puede ocurrir ahora con los partidos que han crecido, los partidos que se han hundido. Eh, y queríamos ahora, un poco, ya al final de esta entrevista, Enrique, saber qué va a pasar en Elche, porque... No se puede extrapolar los resultados de unas elecciones generales con unas elecciones locales, pero en el Che eh, hemos visto como Vox tiene muchos votos. Eh, esto significa por qué eh, hemos visto en el panorama político nacional, cómo hemos visto Alicante, Valencia incluso Murcia ha ganado Vox, eh, tanta bolsa de votos, qué pasa con este partido en estas comarcas bueno yo creo que aquí hay un votante de derecha muy consolidados y por tanto ese votante de derecha eh, ha visto en Vox un mejor reflejo de sus opciones políticas y no solo es que en, el, en 28 de abril haya emergido como un partido que ya recogía esos dos millones y algo de votantes sino que ahora han pasado a tres millones y por tanto el Che se convierte en un reflejo de lo que ha pasado en España Vox ha llegado para quedarse y por tanto eh Aquí el gran gran dilema lo tendrá el Partido Popular porque sabe que si gobierna en Elche será de la mano de Vox. Y entonces, bueno, ahora tiene que fijar estrategia el Partido Popular en Elche. Pablo Ruzca ha sido el senador más votado en la provincia. Por tanto, él, su liderazgo personal está consolidado, pero tiene la dificultad que sabe que si quiere ser próximamente alcalde de Elche va a ser de la mano de Vox. Y por tanto, bueno, ahí también tiene una una... Es una estrategia del Partido Socialista para hacer ese tipo de, de gobierno y a la vez señalar pues, este tipo de, de posible oposición más hacia la derecha en el, en el consistorio. ¿no? Hemos visto también cómo Unidas Podemos ha bajado en votos y Compromís, más Compromís también, se ha quedado en un 3% de los votos. Eh, esta va a ser también la tendencia, puede ser de las elecciones locales, de las próximas elecciones locales. Bueno, no se puede extrapolar porque el caso de sí, compromiso no. en las autonómicas y en las locales tiene un potencial mm. mayor, ¿no? pero en las generales es verdad que no, no, no sube y, y el, esta coalición con con Errejón tampoco le ha, le ha aportado nada, ¿no? Y pero bueno, si sí, ahí tienen también en la Comunidad Valenciana eh, tal como en Elche, el PP y Vox están eh, y ahí pisándole, creo que han sacado sí. dos diputados más que que el bloque de izquierda ha y por a la derecha, tanto sí. bueno, también en la Comunidad Valenciana y en el Ayuntamiento Pues saben que el gobierno, bueno, tiene que empezar a, a funcionar efectivamente porque la oposición está ahí pisándole los talones. Y si, bueno, volvemos o vamos a entrar en un escenario de incertidumbre económica que siempre es más difícil gobernar cuando no hay suficiente dinero o cuando las promesas no se pueden cumplir, pues ahí hay una oposición muy fuerte. Pues Enrique conejero muchísimas gracias por el análisis de los datos de estas elecciones generales de 2019. Las cuartas en menos de cuatro años. Esperemos que no tengamos que volver a votar. ¿Seguro? Seguro. ¿Seguro que no? No, seguro que no. <risa> Nos quedamos con eso. Creo que es lo más positivo de estas elecciones. <risa> que han aprendido la lección. Les hemos dado una buena lección. Eso es. Pues enhorabuena al electorado. Eso es, enhorabuena ciento uno Tele Elche Radio Marca Celebra tus momentos especiales en Águila Bar degusta nuestra amplia carta de vinos Rioja, ribera del Duero y Blancos y en tus momentos más especiales no lo dudes tu botellita de Moet menú diario y comida para llevar síguenos en Facebook en Elche Águila Bar, momentos para recordar desde 1968 Música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 Tele Elche Radio 101.4 La radio de Elche Estás escuchando La Glorieta con Rosmario Alonso Y estamos no, a un minuto de comenzar la tertulia política con Paco Gómez y con nuestro compañero José Antonio González. Eso será después de esta canción, porque en la sección de música actual, y ya terminamos con todas las secciones previstas para hoy, les vamos a presentar la nueva canción de Rosalía, Dios nos libre del dinero. Toda una declaración de intenciones para este lunes, 11 de noviembre. yo no es ardiiano amo que mal montaña de fuego bill llorando que no libre del dinero de elegí nogido mor mira con veneno que la parte de mi lado yo no libre del dinero queriendo queriendo caéndolo Dios no libre del dinero vistiendo vistiendo vitiéndolo Dios no libre del dinero contando contando contándolo Dios no libre teniéndolo, moviendo, moviendo, buscando, buscando, soñando, soñando, teniendo, teniendo, teniéndolo. yo no levo el dinero moviendo moviéndolo entrando i da gorta 101.4 Teleelch Radio Marca Están escuchando La Glorieta y Están escuchando La Glorieta aquí en el 101.4 de la FM en Teleelch Radio Marca y también la están viendo en estos momentos a nuestros estudios de Teleelch en Radio Marca por la señal de tdt de Teleelch nuestra te señal de televisión Con nosotros se encuentra Paco Gómez y José Antonio Pérez González. Es importante, sobre todo, decir a nuestros compañeros, muy buenos días. Hola, buenos muy buenos días, días Ros. Ros. Es muy importante porque después de las elecciones, de esa resaca electoral en la que nos encontrábamos de analizar los datos de las elecciones, supongo que Paco, tuviste tiempo para venir a Elche a sí. De la, ¿De la Coruña? No, lo no. hicimos desde aquí. Ah, lo hiciste. Ah, o sea que no viajaste. ¿Pudiste votar? Sí, sí, pude votar a fortuna. Con de... alegría, después con alegría. Partido, con mucha alegría. Todos, después, todos pudimos votar con alegría. Después del partido me fui a votar, que era a las 3 de la tarde y no había mucha gente. Y se hace con más alegría, porque el Elche consiguió una victoria muy importante. Eh, fíjate lo que son las cosas. Hace dos semanas exactamente, es un, un lunes como hoy de hace dos semanas, veníamos de la del momento de más dudas del equipo tras dos derrotas, mala imagen marcando muy pocos goles era el segundo equipo con menos gol bueno, pues de una atacada en dos jornadas dos victorias seis puntos, siete goles en dos partidos ¿quién entiende esto? bueno, pues esto es el fútbol en el más amplio margen de la palabra el Elche ha recuperado sensaciones eh, ayer volvió a demostrar <coughs> que a domicilio es un equipo muy fiable eh, que lo que pasó en Huesca ...hace dos semanas entraba dentro de la normalidad... ...perder contra uno de los mejores equipos de la categoría... ...que ya es segundo... ...lo que demuestra que allí se podía perder... ...pero el Elche ayer hizo lo que tenía que hacer... ...como lo hizo Noviedo... Eh, ...aprovechar las debilidades del colista... ...lo hizo Noviedo cuando era colista... ...y lo hizo ayer contra un Deportivo de la Coruña... ...que es un equipo... ...una entidad muy fuerte con un presupuesto alto... ...pero ayer el Elche supo meter el dedo en la llaga... ...hizo un partido serio... ...sólido... ...marcó tres goles que no es sencillo en Coruña... Hacía 38 años, para que veamos la dificultad, que el Elche no ganaba allí en segunda división. El año pasado, sin ir más lejos, perdió 4-0. El Elche es un especialista en resucitar eh, colistas y esta temporada está demostrando que no es así. Por eso hay que darle ese mérito. Y bueno, pues una victoria de prestigio porque además, eh, después de 15 jornadas, esto ya no es una casualidad, es una tendencia. Es el mejor momento del equipo, es la primera vez que enlaza dos victorias seguidas es la mayor distancia que tiene ya con el descenso, ya se ha separado a ocho puntos, es decir, casi a tres partidos, y se ha acercado a un solo punto de playoff. Entonces esto es una realidad. El Elche yo creo que va a seguir yendo de tapado, nadie cuenta con él el mejor, que nos tengan así un poco olvidados, uh -huh. pero me quedo con la frase de ayer de Pacheta, no vamos a sacar los pies del tiesto, porque aquí el que saca pecho le dan un puñetazo enseguida. Entonces, humildes, uh -huh. pero disfrutando la victoria de ayer. Desde luego... ¿Todo el mérito para Pancheta, José Antonio? Parte de ese mérito, sí, eh, lo tiene el entrenador que apostó por un 11 inicial eh, prácticamente idéntico al que pudimos ver eh, una semana antes en la victoria contra el Mirandés. Es cierto que apostó por darle entrada en el lateral zurdo, como se veía abarruntando, se venía abarruntando durante toda la semana, eh, a Juan Cruz en detrimento de Andoni López y el leche que salió con eh, bastante personalidad al terreno de juego de Riazor, a intentar aprovecharse, como ha dicho Paco, de la... ...las debilidades y sobre todo de los errores... ...de un Deportivo de la Coruña... ...que al fin y al cabo, por mucho presupuesto que tenga... ...y la gran plantilla que ha formado... ...con eh, muy buenos jugadores... y si está colista, es por algo... ...muchos errores individuales... ...y el Elche supo muy bien eh, aprovecharlo... ...se adelantó antes del primer cuarto de hora de partido... ...con un golazo de Gonzalo Verdú... ...el central que se ha convertido... ...ya en los últimos meses en un especialista... ...en ese tipo de acciones... ...es cierto que después empató el Deportivo de La Coruña por eh, medio de Víctor Mollejo, seguramente el mejor eh, jugador eh, del conjunto gallego en el día de ayer. Eh, bueno Tuvo varias acciones de remate eh, que la defensa helicitana no fue capaz eh, de defender bien, pero después es cierto que en la segunda mitad llegó el penalti que transformó Fidel y la sentencia ya en el tramo final del partido de Pere Milla que vimos celebrar eh, el gol eh, más que con alegría, con mucha rabia. ¿no? yo creo que el futbolista catalán eh, es consciente de que no está siendo de momento un primer tramo de temporada bueno para él y de ahí que lo celebrase pues más con rabia que con alegría como digo, después eh, por destacar los nombres propios del partido eh, Ross, eh, una vez más Edgar Badía que volvió a salvar al equipo cuando peor lo estaba pasando, es el portero de segunda división que más paradas eh, ha realizado en estas primeras 15 jornadas de liga y ayer volvió a demostrar que es un futbolista determinante para el equipo de Pacheta y otro al que yo destacaría es Anino, que al final eh, participó en los tres goles, él es el que fuerza la falta, que convierte Gonzalo Verdú en la frontal del área también es el que eh, realiza el lanzamiento, que después desemboca en el penalti, que fuerza muy bien Claudio Medina, y también es el autor del disparo que bueno repele el portero gallego Dani Jiménez y que aprovecha muy bien eh, Peremilla. Las sensaciones del equipo son muy buenas y como decía Gonzalo Verdú en la zona mixta después del triunfo Eh, la sensación también, y esto es muy positivo, es que el equipo sigue teniendo margen de, de mejora. Ayer vimos que eh, supo defenderse bien cuando tocaba pues teniendo la pelota y, por ejemplo, Gonzalo Villar también reconocía en la zona mixta de Riazor que la clave para ganar este tipo de partidos y para ganar eh, tantos encuentros lejos del Martínez Valero es que el equipo, eh, el Elche Club de Fútbol, este año está compitiendo lejos de su estadio muy bien como como equipo, como bloque. Todo esto son las sensaciones positivas. También eh, hubo aspectos negativos en el sentido de tarjetas amarillas y de lesiones, incluso hay que uh -huh. tener en cuenta que para el próximo partido contra la Almaría, este sábado a partir de las seis y media de la tarde, no va a poder contar el técnico Pacheta ni con su máximo goleador, que es eh, yasin Kazmi, vía amarilla, con lo cual eh, está suspendido por un partido y además se marchó en la primera mitad lesionado, vamos a esperar... El delantero marroquí pues eh, no tenga para demasiado tiempo y además en el centro del, del campo es donde están los graves problemas, porque Manuel Sánchez también vio amarilla en los primeros minutos de partido, por lo tanto será baja junto a Gonzalo Villar, el eh, joven centrocampista del Elche que se marcha también con la selección, así que es un quebradero de cabeza más para Pacheta, pero bueno, todo eh, se ve mejor y con más optimismo después de haber ganado en Riazor. Pues ha hecho una radiografía José Antonio importante, una defensa sólida y una delantera que tiene acierto no eh, no sé si por suerte o porque también está consolidada, pero un centro del campo que todavía sigue siendo débil por falta de jugadores Bueno, en realidad por falta de jugadores no pero sí por lesiones y por las circunstancias que ha comentado José Antonio tiene cuatro jugadores para dos puestos dos llevan un mes lesionados Y los otros dos no van a poder estar este sábado, uno porque Ay, está suerte. sancionado y el otro porque se ha ido con la selección, con lo que se encuentra con un grave problema Pacheta. En el mejor de los casos, si llegasen los dos, Núquen Fulú y Ramón Folk al partido del sábado, que llevan un mes lesionados, si llegasen, van a llegar muy justos y con las incógnitas de volver a recaer, porque han recaído ya dos veces de lesiones. Vaya. Entonces, si llegaran los dos, si llega uno, estamos en las mismas, van a llegar muy justos. con qué, que... ¿Qué lesión tienen esos dos que eh, recaen? Nuke en, el, en un partido se lesionó con una rotura fibrilar, que son tres semanas o un mes, en su caso él recayó porque ya se había lesionado a principios de temporada, y Ramón Falk, cuando iba a reaparecer, que ya cumplía su tercera semana, se lesionó de otra del gemelo. O sea, se había roto, tenía una rotura fibrilar y cuando está a punto de reaparecer, justo en, el ¿En, entrenamiento, un, entrenamiento? en un entrenamiento anterior al partido, eh, una otra rotura en el gemelo, otras tres semanas. Entonces, claro, cuando un jugador tiene una lesión de ese tipo, rotura muscular, y recae, aunque sea de otra, el jugador cuando vuelve, vuelve con temores, vuelve con la cabeza pensando a ver si voy a esprintar y me voy a romper. Entonces, claro, el partido del sábado... Que llegue uno forzoso, dudoso, vale, pero los dos va a ser muy complicado. Si es que llegan, que yo lo dudo. Sí. Entonces ahí Pacheta se va a encontrar con una situación que no se ha dado en la temporada, que es seguramente no tener ninguno de los cuatro centrocampistas. Dos no los tiene y los otros dos de momento están lesionados. Entonces tendrá que inventarse algo, mm. poner a un central... Eh, juntarlo con Nino, con Iván Sánchez, hacer un 4-1-4-1 cambiar el sistema. Nino, ¿Nino sirve para el centro del campo? Porque por lo que habéis dicho cabeza tiene suficiente. Sí, sí lo que pasa es que en el centro del campo hacer más kilómetros necesitan más pulmones ya. y Nino tiene 39 años, tampoco le vamos wow. a exigir pero es de los que más corre, ¿eh? de los que más kilómetros hace pero va a tener que buscar ahí una solución de emergencia Sí, además los eh, problemas se acrecientan para Pachetas y tenemos en cuenta que el futbolista del eh, filial eh, que podría participar en esa posición, César Moreno fue expulsado ayer con el ilicitano Vaya. de Sergio Pellegrin, en el partido que jugó el filial eh, en Elda que además lo perdió 2-1 contra el Eldense. Eh, César Moreno fue expulsado por doble amarilla, con lo que eh, a pesar de que esa sanción Eh, o esa expulsión, mejor dicho la sufrió en tercera división tendría que cumplir un partido de sanción así que César Moreno tampoco va a poder ser de la partida, tiene un buen quebradero de cabeza Pacheta mm. hablemos, eh, Me ha encantado el, el análisis que habéis hecho del partido de lo que el, el Elche le espera este sábado mm. contra el Almería pero hablemos un poco de, de la entidad de, del club porque esta tarde Paco tiene hay junta de accionistas ¿Me puedes explicar el orden del día de esa Junta de Accionistas? ¿Por qué se convoca hoy? No, bueno, hoy no. Está convocada desde hace un bueno, mes. Sí, se, cele hoy. se celebra hoy y es una Junta de Accionistas que normalmente se suele celebrar a final de año en la que es, fundamentalmente se someten a aprobación por los principales accionistas los presupuestos, el del año pasado, eh, que arrojará pérdidas, el de este año, que estará en torno a los 10 millones y medio, y luego también eh, en el orden del día figura una ampliación de capital de 1.142.000 en compensación eh, 1.142.000 € en compensación de créditos del convenio de acreedores eh, con lo que bueno, en teoría también eso va a salir para adelante porque eh, el, recordamos que el 70% del paquete accionarial lo tiene José Sepúl, que es el máximo accionista. <coughs> Por tanto, si él va solamente con que él vaya o, o sus acciones estén representadas, todo esto va a salir adelante, ¿no? Entonces va a ser una junta de accionistas, yo creo que de las últimas, la de mayor trámite de los últimos tiempos. Pero el Elche, en cuanto a las cuentas, las puede, las está saneando, sí. eh, está cumpliendo con los pagos uh -huh. a Hacienda, sí. y ahora se ahorra el alquiler, porque dijiste la sí. semana pasada, estaba pagando, ¿cuánto pagaba? 4.000 euros al mes. 4.000 euros, euros al mes por eh, entrenar por, en el campo anexo. En los campos anexos, los dos campos anexos, está pagando desde 2017 Eh, 4.000 euros a las dos empresas que eh, bueno ya han dado orden de que mm, se vayan marchando de allí porque van a empezar las obras a lo mejor son dos semanas o es un mes o son dos meses Esto es un ahorro <coughs> económico para leche porque ahora se va a un campo mm. municipal Lo comido por lo servido porque el campo municipal, el ah, leche vale. se va a hacer cargo del mantenimiento. del mantenimiento que según el concejal de deportes puede estar en torno a los 80 o 90.000 euros o sea que lo comido por lo servido 80 o eh. 90.000 euros <coughs> al año Al año, al año Con lo que ahí el que se va a ahorrar es el ayuntamiento, ese dinero de mantenimiento. El Elche lo ve bien porque encuentra un campo que está muy cercano a sus instalaciones, porque como no tiene ciudad deportiva, eh, opciones tenía pocas. Entonces tiene un campo que está a un kilómetro, no llega a un kilómetro de distancia del Estadio Martínez Valero. Eh, entonces para el Elche es una buena salida, para el ayuntamiento también porque se ahorra dinero. Y el Elche, bueno, insisto, se ahorra 4.000 por un lado al mes, pero se los tiene que gastar en el mantenimiento por otro. Pero, eh, ¿va a ser en exclusiva ese campo de fútbol para el leche Club mm. de Fútbol? ¿Nadie va a poder jugar ahí, solo el leche Elche? Bueno, tío, ¿El uso eh, va a ser solo del leche durante tío, los años que dure? Son cuatro años el, el convenio. El, ahí tengo la duda. No sé si eso lo se va a poder utilizar por parte de otros clubes. Eh, clubes o se van a disputar el campeonato. Yo creo que no, porque todo se celebra en el campo que hay a 50 metros, que es el Polideportivo de Altavix. ...que es eh, de césped artificial. ¿Entonces qué campo es el que tiene el Elche para él? El, vamos a ver, tú cuando llegas... Mmm, ...para que todos nos fijemos... ...el Mercadona de Altavís... Uh -huh. ...pues al lado justo está el Manolo Jaén... ...que es sí, el recinto de atletismo. de atletismo. Si sigues por esa calle que no hay salida... Uh -huh. ...hacia adentro, o sea, dirección Alicante... ...a la izquierda tenemos un campo... ...que es donde se disputan todas las competiciones... ...donde juega el Kelme... ...el Polideportivo, el, Kelme? El, el polideportivo Kelme, que es de césped artificial... ...y justo el siguiente... ...ahí uh -huh. al fondo... Antes de los nuevos edificios de Altavís está lo que era antiguamente el campo del Kelme, donde jugaba el Kelme, ah, vale. donde jugaba el kelme o sea, en la Superliga, campo... en División de Honor. Ese campo que estaba abandonado, pues eh, de hace un mes y medio se resembró y el Elche Club de Fútbol ahora es el que durante cuatro años, eh, yo creo que en, que en exclusiva es el que lo va a, a explotar, porque además se encarga del, del mantenimiento. Pacheta, por cierto, el otro día <coughs> eh, estaba muy contento, porque estaba incluso mejor que el campo anexo, sí. aunque... Eh, el anexo es, mmm, digamos que... Más cómodo para más ellos. Mucho más cómodo, ¿no? porque aquí tienen que mm. <coughs> coger coches, los coches particulares, mm. <coughs> perdón, acercarse hasta el, el recinto y luego volver. Por <coughs> los vestuarios, las dudas... Claro, porque general. los vestuarios no están preparados para un equipo profesional. Mm. Entonces ese es el engorro, entre comillas. Pero por lo demás, bueno, tienen un campo que no está nada lejos, y que va a ser para bueno, ellos Bueno, pueden aprovechar esos cuatro años y hacernos vestuarios nuevos porque al fin y al cabo ese campo sí, pero es, pero es del que... ayuntamiento Sí, pero claro, el club eh, si tiene que invertir no está claro, ¿eh? puede que lo hagan pero si tiene que invertir, eh, la vista la tiene puesta en una ciudad deportiva propia que quieren que esté ¿Dónde? cerca del Martínez Valero en los terrenos que hay lindando a la zona de preferencia detrás de preferencia ahí hay unos terrenos <coughs> donde se quiere, primero comprarlos y luego hacer una ciudad deportiva. Entonces, claro, toda la inversión iría para ahí. Se está buscando inversión, se están buscando, eh, pues en este caso, inversores. Entonces, estamos en esa diatriba de que no me quiero gastar el dinero en estas instalaciones que no son mías por si finalmente hago las mías, ¿no? Y así está. ¿Eso quiere decir que si el ECHE se ha marchado ya de los campos anexos? No, todavía está... no. ¿No? ¿Cuándo? Eh, progresivamente. ¿La licencia de obras no estará concedida? No sé si la licencia está como encedida el centro comercial Lo que sí sé es que las dos empresas propietarias de los terrenos Le han dicho al club que vaya progresivamente abandonando Pero no lo ha hecho de manera tajante Por eso él, cuando le preguntábamos el viernes a Pacheta Si ya iban a entrenar solo en el Polideportivo Kelme En el Polideportivo Altavís sí. Nos decía que de momento como no les han dado un ultimátum van a seguir intercalando. Unos días en el anexo, otros en el nuevo terreno de juego municipal. De todas formas, el nuevo terreno de juego municipal es apto para el entrenamiento. ¿Pacheta sí, sí, sí. está de acuerdo? No, no, lo está, lo contento. Visto. Está, está, contento. está contento porque además está sí. fantástico. Está mejor que el anexo donde están Bien. entrenando. Bien, el Almería ya ha hablado, José Antonio, de ya veremos qué va a hacer Pacheta y cómo va a plantear sí. el partido. que tenemos en el Elche en punta? Pues hoy en Elche en Punta analizaremos lo que sucedió ayer con nuestros comentaristas habituales en Tertulia y esta noche en A Todo Gol nos visitará Pacheta, el entrenador del Elche. Muy sí, bien. Será nuestro invitado, no es que lo hayamos invitado porque ganó, esto estaba pactado ya eh, la semana pasada. Ha coincidido con la victoria mucho mejor, así que hoy a partir de las 10 en Atudogol el entrenador del Elche, Pacheta, será nuestro invitado. Pues toca preguntarle por el centro del campo que va a hacer sin claro, centrocampistas, ya veremos yo creo cómo que, lo plantea. Yo creo que desde ayer, cuando llegaban ya en avión y tal, estará dándole vueltas a ver qué se inventa. Sobre todo estará pendiente de si se puede recuperar alguno de los lesionados y en qué condiciones pueden llegar y si no, pues estará inventando fórmulas para ver qué, qué centro del campo pone. José Antonio y la afición soñando ya con el ascenso. Ahora sí podemos hablar no, del de no, ascenso. No, no, no, no, vendamos, diciendo, no vendamos no, la, no, no. la piel del oso antes de salir a cazar. No, la afición muy orgullosa de, de su equipo porque, bueno, lo, lo vio competir en un terreno de juego donde, pues en los últimos años, como ha dicho Paco, hemos tenido malas experiencias y está en la línea a seguir. También lo decía Gonzalo Villar después del partido que hay que seguir en esta línea y que lo que toca es hacerse fuertes en casa, además de mantener pues esta buena racha en los partidos eh, a domicilio. Vamos a ver cómo se da el encuentro contra el Almería, repito este sábado a partir de las seis y media en el Martínez Valero, un Almería que vendrá con eh, Guti, el exjugador eh, del Real Madrid en eh, el banquillo y que ayer empató 1-1 en su estadio contra el Real Zaragoza fíjate, decía Ross el entrenador del Zaragoza, Víctor Fernández, que el Almería les eh, triplicaba en presupuesto, pues entonces al Elche no te digo nada. Un Almería que este año con el Jeque pues, se ha gastado cerca de 22 millones eh, en presupuesto para su plantilla y que estaba en ascenso directo, ahora ha caído hasta la tercera plaza después de este pequeño tropiezo contra el Zaragoza. Tiene 25 puntos y bueno va a ser el segundo partido de la Era Guti en el eh, Almería. Vamos a ver qué tal se da ese encuentro. Pues muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco Gómez. A eh, Volveremos a escuchar a Paco Gómez a la 1 y 20, aquí en Teleche, Radio Marca, y con todas las imágenes del partido y los protagonistas, con Pacheta, esta noche en el programa A Todo Gol. Gracias. Ti, gracias y todos. Y nosotros seguiremos soñando con ese sueño imposible, que puede ser que se haga realidad, como soñaba Don Quijote, de que el Elche pueda, ¿por qué no?, subir subir a la categoría de oro, aunque Paco Gómez diga que no, que todavía es muy pronto. Soñamos con lo imposible. Pues bien, vamos en unos segundos a publicidad y después eh, continuamos con esta ronda de noticias. 101.4, Tele-Elx, Radio Marca.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 compromiso en el 966-63-0949. No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 Son las diez y media, y el tiempo corre, Vuela y Ciar Martínez, eh, buenos días. Buenos días. ¿Nos recuerdas cómo se ha votado en Elche, que se ha votado idéntico? Eh? Ha sido un fiel reflejo de los resultados generales en el país. Sí, en el Elche ha bajado la participación como ha bajado en el resto del país. Cuatro puntos menos con respecto a abril. Un 71% de los ilicitanos han votado ahora y en abril fue un 76%. ¿Cómo han votado los ilicitanos? Pues el Partido Socialista ha ganado las elecciones con 36 1.510 votos, aunque pierde 1,5 respecto a abril. El Partido Popular ha obtenido 29.400 mejorando así los resultados de hace seis meses cuando obtuvo 24.800. La mayor subida la ha experimentado Vox, que ha sumado 8.500 respecto a abril, pasando de 16.500 a 25.000 y de esta forma el partido en el Che se convierte en el tercero más votado como a nivel nacional. Unidas Podemos baja de los 16.800 a 14.000 quedando relegado al cuarto lugar, aunque la bajada más sonada es la de Ciudadanos, que ha pasado de 25.500 votos a no llegar a los 10.000. Por su parte, Compromís en Mes País se ha conseguido 3.800 y el che se incluye dentro del la... La circunscripción de la provincia donde habían juego esos 12 diputados y cuatro senadores para el Congreso. El Partido Socialista pues mantiene esos cuatro escaños al igual que el Partido Popular que se mantiene con tres. Vox sube respecto Abril de 1 a 3 y que pierde Podemos y Ciudadanos que se quedan con un diputado cada uno. De esta forma, el ilicitaron Alejandro Soled, que iba tercero en la lista del Partido Socialista, revalida su escaño en el Congreso y, por su parte, en el Senado de los cuatro escaños en juego, el Partido Socialista se queda con dos, perdiendo uno respecto a Abril, que pasa a ser del Partido Popular. De esos dos, uno será Pablo Ruz, que no sólo revalida su escaño, sino que agranda el número de votos nominativos. En Abril consiguió 33.500 ilícitanos marcarse su nombre, la papeleta Salmón con esa cruz, y una cifra que ahora ha subido hasta los 36.600. Entonces, esta sería la, la valoración de las elecciones del 10 en elche unas elecciones que no han tenido ningún incidente a lo largo de la jornada de ayer. Y estos serían los datos tanto de participación como de votos. Pues es enhorabuena, tenemos que darle al Eso electorado, es. porque aquí también se ha votado como en el resto del país uh -huh. y afortunadamente tenemos a los dos ilícitanos que han revalidado ...escaño en el Congreso y en el Senado... ...Pablo Ruz, del Partido Popular... ...que ha sido el más votado en uh -huh. la provincia de Alicante... ...ha conseguido el escaño de senador... ...y Alejandro Soler... ...que ha conseguido su escaño como diputado... ...tenemos con nosotros a Alejandro Soler... ...muy buenos días, Alejandro, enhorabuena... ...muy buenos días, muchas gracias... ...pero es importante, es importante saber... ...qué valoración realiza el secretario... ...el candidato... ...de eh, los resultados electorales... Bueno, la verdad es que hago una valoración inicialmente positiva porque el Partido Socialista ha sido la fuerza más votada y yo creo que se dan las circunstancias para que podamos establecer el diálogo necesario con el resto de fuerzas políticas con el objetivo de poder conformar un gobierno cuanto antes. Esa es la valoración inicial y por tanto agradecer la participación de todos los ciudadanos y agradecer singularmente el respaldo al Partido Socialista en Elche y en la provincia de Alicante. Ustedes no pierden el tiempo porque está en estos momentos en Madrid. ¿Hay reunión de ejecutiva? Sí, ahora mismo, en breve, a las 11 de la mañana, comenzamos la ejecutiva. Yo estoy aquí en Madrid y espero que podamos tomar ese acuerdo con el objetivo de, de establecer el diálogo necesario para para poder eh, alcanzar el acuerdo de gobierno. Ustedes son la lista más votada, han ganado las elecciones, pero han perdido votos con respecto al mes de abril y además está la situación, el panorama político de, de cara a conseguir pactos de gobierno está peor que antes. Eh, en estos momentos, ¿qué puede hacer el Partido Socialista? ¿Qué gobierno es el que puede hacer? Realizar. Bueno, yo creo que desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista del tablero electoral, que sea en Congreso, no es sencillo. No obstante, yo creo que sí que es cierto que tanto el PSOE como el resto de fuerzas políticas eh, creo que irán a, a esta posible negociación cargados de responsabilidad porque no podemos llevar al electorado unas terceras elecciones y, por tanto, tenemos la responsabilidad, la obligación con los ciudadanos de poder conformar un gobierno cuanto antes. Por tanto yo creo que esas circunstancias eh, va a hacer que todos enfoquemos este proceso con verdaderos necesidad con verdaderas ganas de que se produzca el acuerdo habrá un gobierno de coalición con podemos y con las fuerzas eh, con los partidos independentistas bueno eso habrá que verlo yo creo que en principio podemos es eh, un socio preferente con el que seguro que estableceremos acuerdos ya veremos en qué términos Eh, y los independentistas, evidentemente, pues a, a, habrá que ver cuál es su posición. Nosotros tenemos una posición muy clara con respecto a Cataluña y, evidentemente, no vamos a cambiar una pise esa posición. ¿Y en cuanto al Partido Popular, pueden a intentar eh, que les apoyen en un gobierno Bueno, yo creo que nosotros, en nosotros tendremos que hablar con todas las fuerzas políticas, con excepción seguramente de la ultraderecha, que entiendo que no hay denominador común y que entendemos que su entrada y su irrupción es lo más preocupante del resultado electoral, por el discurso eh, xenófobo, totalitario, sectario que establecen, y creo que están más allá de lo que hoy es el marco constitucional y, por tanto, no creo que con ellos podamos entablar ningún tipo de conversación ni principio de acuerdo, creo que con el resto de fuerzas políticas, eh, con todas habrá que dialogar. Ah, Alejandro Soler, ¿se, han equivocado, ¿se equivocó su candidato al repetir elecciones? ¿Por qué nos llevaron a unas segundas elecciones? Bueno, nos llevamos a unas eh, segundas elecciones porque se había producido una situación de bloqueo y entendimos que, que no había posibilidad de conformar un gobierno. Por tanto, eh, yo creo que lo hicimos ante el bloqueo del resto de fuerzas políticas. Entendemos que lo que se ha hecho es eh, lo correcto y lo que debía hacerse. Pues muchísimas gracias, Alejandro, y espero toda la suerte del mundo para que desbloqueen este país, porque, como dijo Pablo Casado, la pelota ahora está en el tejado de ustedes. Muchas gracias. Y, Ciar, esta ha sido la valoración de Alejandro Soler, candidato que ha conseguido el escaño en el Congreso de los Diputados. Es importante tener a un elicidano en el Congreso de los Diputados y a otro en el Senado. Mm, tenemos mm, las previsiones de hoy, el PSOE va a ser va valoración. Claro, el alcalde hoy bueno estará con los medios de comunicación, le preguntaremos por esa valoración y hoy el día va a ser prácticamente eso, valoraciones por, todo, por parte de todos los grupos políticos. Pues muchísimas gracias Iciar Martínez y continuamos porque tenemos ahora, en cuestión de minutos, después de la previsión meteorológica, al eh, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eduardo García Antiveros, que nos hablará, evidentemente, del resultado de las elecciones, si es que va a poder, y, por supuesto, del trabajo que realiza al frente del Grupo Municipal en el Ayuntamiento. Gracias, Isia. Gracias, pasen pues, un buen día. Nosotros continuamos y lo hacemos, lo hemos dicho, con esta ronda informativa. La terminamos con las previsiones meteorológicas con nuestro compañero Vicente Bordonado. ¿Qué tiempo nos espera esta semana, Vicente? Muy buenos días. Muy buenos días. Continúa la situación de Poniente, pero con viento no tan fuerte como el de ayer. Ayer alcanzábamos rachas que superaban los 80-90 kilómetros por hora durante esta noche. La temperatura nocturna ha bajado en buena parte del territorio. temperatura es relativamente homogéneas en torno a los 89 grados a primeras horas de la mañana ambiente soleado nubosidad que poco a poco irá más nubosidad que nos va a acompañar hasta las horas centrales del día con nubes de tipo medio en el último tramo de la tarde nubosidad de tipo alto el viento moderado de componente noroeste hasta las horas centrales del día conforme vaya avanzando la tarde viento ya cada vez más flojo y en cuanto a las temperaturas muy similares a las de ayer máximas que en la ciudad van a rondar los 16-17 grados mañana martes con el avance de las altas presiones mayor estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados el viento ya será flojo de noroeste y las temperaturas diurnas similares máximas en torno a los 18 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 11 grados. A partir del miércoles, de nuevo, con la formación de bajas presiones de borrascas en el Mediterráneo Occidental, volverá el viento puntualmente fuerte, de hecho el miércoles alcanzaremos rachas de hasta 60 kilómetros por hora ambiente relativamente soleado con alternancia de nubes y claros, nubosidad sobre todo de tipo alto, temperaturas que suben para el miércoles, valores en torno a los 21 grados mínimas que no bajarán de los 12 grados el jueves más de lo mismo continuará el viento fuerte, temperaturas en ligeros descenso, máximas que no van a bajar de los 18 grados y el viernes si llega una masa de aire mucho más fría que nos va a dejar ambiente invernal con temperaturas diurnas que no van a superar los 15 grados. Hasta luego. Hasta luego, Vicente Bordonado, y nosotros continuamos y lo hacemos ya con la siguiente entrevista y la última con el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eduardo García Antiveros. Muy buenos días, Eduardo. Hola, buenos días. En principio eh, vamos a hablar, evidentemente, de la entrevista post-electoral, post no, perdón, post-pleno, que estaba prevista para después de las elecciones, pero claro... Ustedes, ciudadanos, han protagonizado estas elecciones porque uh -huh. uno de los titulares ha sido el hundimiento de su partido. ¿Lo veía venir? Eh, no, en principio nosotros no, no lo veíamos venir. Eh, nosotros siempre hemos trabajado, entiendo, por una moderación dentro del arco parlamentario. Eh, y lo que, se ha, lo que se ha destapado, como hemos podido comprobar todos a, ayer por la noche, es que existe un arco parlamentario mucho más polarizado de lo que existía antes... Eh, con una erupción muy fuerte el partido de Vox y luego también con una erupción también eh, de, de más, con un poquito más de fuerza de los partidos nacionalistas. Esto es lo que vemos, que se ha polarizado aún más la, la situación política, se ha complicado aún más la situación política y eh, tenemos muy clara una cosa desde Ciudadanos, somos más necesarios que nunca, un partido moderado, un partido de centro, un partido que pueda... Eh, tender la mano a ambos lados, yo creo que es mucho más necesario ahora que, que antes. ¿Pero qué piensa que ha podido eh, ocurrir las lecturas de los analistas? Es que se ha castigado, se ha castigado a Ciudadanos, duramente a, a su líder político, Albert Rivera, por esos bandazos, el, por no haber conformado gobierno con el PSOE, no haber llegado a acuerdos y haber puesto ese veto a Pedro Sánchez. Bueno, eh, personalmente creo que no me corresponde a mí valorar eh, el... el la estrategia política del partido a nivel nacional. Yo creo que para eso están hoy mismo, ahora mismo, eh, convocados eh, la Ejecutiva Nacional en Madrid, en la sede de Alcalá. Creo que ahí es donde realmente se tiene que discutir lo que me acabas de preguntar. Creo que son eh, las cabezas pensantes a nivel nacional y a nivel autonómico los que tienen que poner las cartas encima de la mesa de la Ejecutiva y valorar lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Eh, entiendo que se habrán hecho cosas mal porque eh, es evidente que el, que el resultado no es bueno no vamos a poner eh, paños calientes eh, jamás yo no lo he puesto nunca ni a nivel municipal ni autonómico y tampoco lo voy a poner a nivel nacional faltaría más pero creo que son otras personas las que tienen que valorar realmente los resultados ¿Cree que el señor Rivera tendría que dimitir? Hombre, yo tengo muy clara una cosa el señor Rivera es el mejor eh, líder que puede tener Ciudadanos porque Ciudadanos es Albert Rivera eso lo tengo clarísimo ¿Eso significa que en el Congreso Extraordinario puede que lo rescaten? ¿Puede que eh, el partido, la militancia, no lo deje abandonar. Hombre, yo entiendo que va a depender mucho, primero, de la militancia y lo que se decida hoy en el, Congreso, en el, en el Comité Ejecutivo. Eh, pero lo que tengo claro y reitero es que Albert Rivera, hoy por hoy, es Ciudadanos. Y Ciudadanos es Albert Rivera. Lo tengo clarísimo. ¿Eso significa también que Ciudadanos va a abstenerse en un posible gobierno, formación de bueno, gobierno? Bueno, eh, eso, va, eso se, va a tener que, se, se va a tener que dilucidar en estos días. Eh, entiendo que eso también lo tendrá que valorar la Dirección General y la Ejecutiva Nacional y lo tendrá que valorar primero analizando los resultados que hemos sacado nosotros a nivel nacional y luego segundo viendo cómo está el arco parlamentario y el arco iris que nos hemos encontrado ver y sopesar realmente lo que tiene que hacer Ciudadanos a nivel nacional. ¿Le duele los resultados obtenidos en Elche? Hombre, Porque ha bajado de forma considerable como en el resto del país. Me duele los... Los re... 25.000 votos se han ido, ustedes han conseguido apenas 10.000. Nosotros a nivel nacional, en las anteriores eh, nacionales, eh, nos convertimos en la segunda fuerza política, hay que recordarlo, aquí en, eh, en el municipio sí. de Elche, y ahora hemos pasado prácticamente a 9.000 y pico votos. Claro que me duele, por supuesto que me duele. Soy el portavoz de Ciudadanos en elche Che, en la, en la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana y por supuesto que me duele. Igual que me duele también los resultados a nivel nacional, eh, como no puede ser de otra forma. Pero bueno, eh, yo, eh, yo soy de los que piensan que en estos momentos, realmente en estos momentos, son realmente donde se ve la altura política de los políticos, donde se ve la, realmente la altura política y la capacidad eh, de reacción de los grandes estadistas de la gente con responsabilidad mm. y yo me incluyo dentro de ellos yo estoy aquí trabajando por un proyecto con honradez y con determinación y así seguiré pero su situación es aún más compleja ¿está expedientado? ¿está bueno, expulsado o no está expulsado no, de Ciudadanos? no, no estoy expulsado de Ciudadanos porque yo sigo siendo el portavoz de Ciudadanos en la ciudad eh, lo que pasa es que hay una eh, secretaría dentro de las 8 9 que tiene el partido que ha considerado que lo que yo decidí en una elección de por mérito y profesionalidad de una funcionaria de empleo, uh -huh. pues no le ha gustado. Pero a una sola secretaría, no al partido, eso hay que dejarlo muy claro. Pero yo sigo siendo el portavoz de Ciudadanos. Pero, ¿y su situación cuando se va a despejar? Porque bueno, llevan desde depender... septiembre esperando qué pasa eso en el ya, partido. Ahora... Eso ya no depende de mí, eso ya uh -huh. depende de, de la secretaría correspondiente. ¿Le preocupa que desaparezca Ciudadanos? No creo que desaparezca Ciudadanos. Eh, Ciudadanos tiene una implantación a nivel nacional muy grande. De hecho, gobernamos en muchas comunidades autónomas, en coalición, en muchos municipios también en coalición. Es una situación muy diferente a cualquier otro partido que estuviera en el pasado. Tenemos una implantación muy potente. Eh, no me preocupa. Lo, lo, que, lo que me preocupa es que realmente hay que hacer una pequeña catarsis, que yo creo que se hará, y, bueno, y valorar lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Supongo que usted votó a Ciudadanos Hombre, ayer. por supuesto, <risa> por supuesto. Vamos a hablar de ese trabajo que realiza con, al frente como portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Eh, en estos momentos eh, usted ha sido muy crítico con el equipo de gobierno por esas infraestructuras olvidadas uh -huh. que sigue el bloqueo político y aquí hay infraestructuras que necesitamos, como Correcto. el agua, Correcto. que se resuelvan. Y sobre todo usted eh, también dijo que la consellera de Sanidad afirmó que hasta 2022 no vendrá el dinero para el segundo centro de salud de Altavix, cuando los anuncios eran otros distintos, que en 2020 vendría. Correcto. Empezando por el final de tu, de tu pregunta, eh, nos vimos la semana pasada, la consellera de Sanidad vino a Alicante y dijo efectivamente lo que, lo que has mencionado tú, que hasta el 2022, por ejemplo no va a haber presupuesto ni va a haber dinero para el centro de salud de Altavis, de los vecinos de Altavis. Esto queremos recordar que fue una, un hito estrella de la campaña electoral de, del Partido Socialista de aquí de, del municipio de Elche, eh, donde se vendió a buen muy platillo, incluso hubo un, en un pleno donde se, eh, se adjudicó, se modificó una parcela para precisamente para implantar este centro de salud eh, y se dijo que si va se iba a establecer y se iba a implantar en el año 2019. Eh, la consellera de, de Sanidad la semana pasada dijo todo lo contrario, que hasta el 2022 no va a haber dinero ni presupuesto para dicho centro de salud. Por lo tanto, en el 2022 veremos si existe realmente ese dinero y a lo mejor nos encontramos que termina la legislatura y tampoco los vecinos de Altavis tienen nuevo centro de salud. También tenemos eh, ese anuncio del conceil de prohibir la, el hallazgo, la representación del hallazgo de la Avenida de la Virgen en la playa del Tamariz. Sí. Ustedes como ciudadanos eh, qué qué información tienen al respecto, cómo está cómo ha quedado esta situación de la Avenida de la Virgen? Hombre, la información que tenemos es la que la que sabemos, eh, parece ser que desde Consellería se instó al Ayuntamiento de Santa Pola a hacer una a, a valorar realmente si, si se puede eh, utilizar ese día por los vecinos toda aquella zona que está protegida. Eh, el Ayuntamiento de Santa Pola se lo tardó al Ayuntamiento de Elche. Parece ser que el Ayuntamiento de Elche tardó en comunicar cualquier tipo de circunstancia respecto a la celebración de la Avenida de la Virgen al Ayuntamiento de, de Santa Pola y, a, y en ese interim, pues el Partido Popular lo, lo enarboló. Hombre, yo entiendo que una celebración mil, eh, milenaria eh, que tiene tanto significado para nosotros los ilicitanos es una auténtica barbaridad que desde Consellería, en este caso desde la Consellería hay que recordar que regenta la señora Mireia Moyá, que esto también hay que recordarlo, eh, se inste o se intente, entiéndaseme bien, eh, meter un poco el dedo en el ojo con esta celebración no me parece al recibo, la verdad. Eh, me parece un auténtico dislate y lo que hay que hacer es eh, sentarse y valorar que simplemente es una celebración, es un momento, es un día de fiesta para todos los licitanos y nada más. El Centro de Salud de Altavix fue un tema que salió eh, en campaña electoral a final, el de la avenida de la Virgen, pero también el refugio de guerra eh, se encontró sí. y el viernes mismo el equipo de gobierno, PSOE y Compromís, dijeron que un plazo de una semana apartiza sí. para que diga si negocia o no, que no va a negociar, porque aseguran que en una semana rescinden de forma unilateral el contrato. ¿Qué tienen ustedes que decir? Sí, el ultimátum este que se dio, pues, bueno, a mí tampoco me parece, tampoco de recibo. Lo que también leí eh, en prensa fue que el alcalde va por fin a convocar el el Consejo Municipal del Mercado Central, que nosotros pedimos en pleno y que se aprobó en pleno precisamente para sentarnos todos los grupos políticos e intentar llegar a algún tipo de acuerdo respecto del problema del Mercado Central, que creo que es por donde tienen que ir eh, los tiros en este sentido. Nada de ultimátums ni ni de días D ni días H. Eh, yo creo que es ahí es donde se tiene que resolver y donde se tiene que llegar a un punto de acuerdo. Veremos a ver lo que tarda el señor alcalde en convocarnos a los grupos políticos a esta mesa de negociación, entiéndase en mesa de negociación del mercado central. Pero lo que sí que también quiero dejar claro es una cosa. Este refugio se sabía que estaba ahí desde el año 2014. De hecho, si ustedes mismos entran en su propia hemeroteca, en Teleels, hay un vídeo... Que incluso entran ustedes con las cámaras. Era otro refugio. Era otro refugio, pero estaba muy cerca del, mm. del que del que estaba, del que que estaba está ahora. Eh, bueno, mm, <ríe> eh, si es que se sabía que ahí había algo. Si tampoco hacía falta... Pero la cuestión es que no se había dado con el acceso. Correcto, aparte, no, se había había no, la tecla, con, no se había dado no con te la tecla. No había excavado. No decía que no excavaba porque estaba a 18 metros de profundidad, sí. como está. Pero ha aparecido. Correcto. Casualidad. Que Correcto. ha sido I was sí, sí, Una no, reparación. Cas casualidad. estas cosas Estas cosas suelen aparecer así. Eh, Pero, por... ¿usted cree que ha sido casualidad? Hombre, yo creo que sí. ¿Vale? Yo creo que sí. <risa> y lo de convocar el, ese, esa comisión sí. para que ustedes participen, tendrá que ser antes del viernes, porque si el plazo finaliza el viernes... Por eso le digo, por eso le digo que est estamos a la esperada de que el alcalde nos convoque. También ha habido otro tema y es que el alcalde estuvo en Valencia, uh -huh. en la EPSAR, en esa entidad de, de explotación de las depuradoras. Correcto. Y hablando precisamente de ese proyecto que había de trasladar la depuradora de Algoros a otro punto de la ciudad para alejarla del casco urbano, uh -huh. pero ahora parece que ha cambiado y dice que lo mejor es actualizar la que hay, mejorar la que hay y no trasladar el problema, porque es un grave problema, ubicar otra depuradora... ...en otra zona... ...ustedes... Eh... ...nosotros criticamos, ¿Qué? lo que criticamos son los bandazos... ...que vale. se dieron... No, ...no no un tema u otro... ...pero sino... ustedes quieren trasladar la depuradora de Algoros... ...a otro lugar... ...no, lo que nosotros que queremos es que se hagan las cosas... ...como se tienen que hacer, no dar bandazos... ...porque siempre estamos en más de lo mismo... ...primero se dice una cosa y luego se, se dice otra... ...o se va a hacer otra... ...o lo que no puede ser es que primero se vaya a Ipsar... ...con el gerente de Iwes por ejemplo... ...y se nos venda una cosa y al año siguiente... Se vuelva a ir al EPSAR y se nos venda otra. Yo creo que este es un tema también complicado eh, con la depuradora Alboros y yo creo eh, que hay que ser un poquito más riguroso. Eh. Si vamos a negociar a Valencia, negociemos, pero negociemos en una dirección, no demos otro bandazo. Eso es lo que nosotros criticamos. ¿eh? Eh, creo que quiere que quede muy claro en ese sentido. Y el Grupo Municipal de Ciudadanos, que aportó en el, pleno, en el último pleno? Nosotros presentamos una moción referente al Servicio de Orientación Jurídica, que es un servicio jurídico que da el Colegio de Abogados para todo lo que es el tema de la justicia gratuita y la solicitud de abogado del turno de oficio a todos los ilicitanos y ilicitanas que lo soliciten. Nosotros pedimos en el pleno que se instara a, a la Consellería de Justicia a un cambio de ubicación, porque a día de hoy está ubicado... Paré con paré con la cafetería del Palacio de Justicia de Elche, eh, generando muchísima eh, falta de intimidad a las personas que van allí a pedirlo. La gente espera en el pasillo sin ningún tipo ni orden ni concierto, eh, con mucho ruido, por allí pasa muchísima gente, todo el mundo ve a las personas que van allí. Eh, dentro de las propias instalaciones se dividen eh, al abogado que tiene que asistir con biombos, no, no no hay paredes, no hay... No hay no hay, no hay ningún tipo de intimidad y lo único que solicitamos es que Consellería cambie de ubicación a un piso superior porque hay espacio suficiente dentro del Palacio de Justicia y simplemente es una voluntad política. Aquí no hay que gastar ni un céntimo, nada más. Pues Eduardo García Antiveros, no hay más tiempo. Estamos ya finalizando la entrevista. Y eso sí, eh, me gustaría, Eduardo, eh, pues eh, darle las gracias por haber analizado esos resultados electorales. Uh -huh. No es fácil el día después bueno. eh, dar la cara pero cuando para... los resultados son tan malos. Pero para eso estamos. Yo, para mí es un placer siempre venir a, a tus micrófonos. Muchísimas gracias, Eduardo. Y nosotros continuamos, pero lo hacemos para poner el punto final. Hemos hablado de esos resultados de las elecciones, hay titulares que se han dado, hemos dicho que en elche se ha votado igual que en el resto del país y podemos dedicar una canción al señor Pedro Sánchez, que es ahora el que, como dijo el, el señor Casado, el Partido Popular tiene la pelota en su tejado y ahora es el que tiene que comenzar a ver cómo forma gobierno y tiene circunstancias peores que antes, el panorama es peor que antes. Se ha radicalizado aún más los dos bloques de derecha e izquierda y tendrá que formar Conformar gobierno. Pues bien, como hoy cumpleaños años eh, una cantante española, Luz Casal, hay una canción muy bonita que canta con una voz impresionante, Piensa en mí, pues le dedicamos esta canción a Pedro Sánchez, Piense, Piense en el País.